Her、radio Show.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 Así que bienvenidos, bienvenidos a todos y a todas, y estamos de regreso. Estamos de regreso, estamos vivitos y coleando. La pasada semana estuvimos repitiendo uno de nuestros pasados programas,、eh, debido a que, pues, llevamos como unos 10 días acá en Texas recibiendo azotes e invernales. Eh, con unas temperaturas bien, bien bajas,、eh, mucho más de lo normal en un estado que no es、eh, lo común ni lo normal tener tan bajas、eh, temperaturas y donde la infraestructura de las viviendas pues no están hechas para aguantar este tipo de temperatura, lo que hace que uno comience a、eh, afectarse y. Pues nuestras gargantas comienzan a、eh, sufrir y comenzamos a i n g r i p a r n o s Y mi voz no estaba para poder、eh, transmitir, así que me excuso por eso. Pero ya hoy estamos de regreso. Hoy estamos vivito y coleando después de haber vivido un The Day After Tomorrow aquí en Houston, Texas, durante el pasado、eh, fin de semana. Eh, que fue bastante fuerte. Pero hoy estamos aquí contra viento y marea. Hoy estamos aquí、eh, con o sin tormenta de nieve.、Y、abrigaditos, por fin tenemos calefacción y luz eléctrica. Así que hoy no hay excusa. Hoy venimos con un programazo. Hoy venimos con un programazo donde vamos a tener de todo. Vamos a tener clásicos, clásicos de culto. Vamos a tener algunas cositas del Symphony Metal. Vamos a tener algo progresivo también por ahí. Algunas cositas nuevas. Vamos a tener algo de la nueva generación. Y también nuestro tradicional、eh, bloque de metal en castellano. Así que vamos a tener un poquito de todo para disfrutar de este domingo. Recuerden que si usted nos quiere sintonizar. Todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, puede entrar a metalpr.com. Ahí aparecerá、eh, la palabra radio. Le da, hay una barra, le da play y automáticamente nos puede sintonizar. Si usted tiene la aplicación de TuneIn, puede buscarnos por Metal Pr en TuneIn y también puede sintonizarnos a través de la aplicación. También puede sintonizarnos s a través de la página de avanzadametallica.net、eh, los domingos a las 7 de la noche. Y también puede sintonizarnos s a través de la página de h a n d r o c k c o m、eh, simultáneamente. Así que recuerde que estamos transmitiendo simultáneamente por Heavy Metal Mansion MetalPR.com, por avanzadametallica.net y por h a n d r o c k c o m Todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Pero en adición a esta transmisión, tenemos un grupo de emisoras hermanas que se dan a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes estaciones en diferentes países. Y entre estas emisoras tenemos a Cesar Radio Rock desde Bolivia, tenemos el t ú n n e l c o desde Colombia, asaltomataradiorock.com desde España, tenemos a Metalcorrosivo.com desde México, Frecuencia Online Radio.com desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos acceso al Radio Rock desde su otra emisora, The Classic, en Bolivia. A Radio Enigma desde Chile. RockTotalRadio.com desde Perú. Y Espectro FM 98.9 desde Corrientes, Argentina. Así que este grupo de emisoras hermanas van a darse a la tarea de predicar la palabra del metal pesado. de Heavy Metal Bunker Radio Show durante toda la semana, desde diferentes emisoras, diferentes países, diferentes días y diferentes horas. Si usted quiere saber a qué hora, qué día y desde dónde va a transmitir、eh, a la emisora más cercana de usted o de su predilección, entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com. Busque Radio Show y ahí aparece posteado todas las emisoras con los días, las horas y las direcciones de transmisión. Así que entre, visítenos en Heavy Metal Bunker.com, navegue por nuestra página y póngase al día de todas las cosas que tenemos en la página. ok Así que nada, ya、eh, habiendo dicho esto. Vamos a lo que nos corresponde en la noche de hoy, la noche de regreso después de la tormenta invernal, donde estamos hechos unos esquimalitos. Pero nada, aquí estamos con nuestro traguito de whisky y mucho metal pesado para todos y cada uno de ustedes. Bien, mis colegas, esta noche comenzamos nuestro despegue de la noche. Con una banda que yo le llamo una banda de culto, porque es una banda que surge en 1985, pero no es hasta 1988 que lanzan su primer y único álbum de larga duración. Aunque después de esto grabaron un EP y grabaron varios demos y algunos singles, incluyendo algunos split. La realidad es que este fue su único álbum. Una banda que, aunque solamente dejó un disco de larga duración, dejó una huella muy profunda en lo que era la escena del de,、eh, power or trash metal, porque se bandeaba por esa área. Estamos hablando de la banda norteamericana Deadly Blessing. Deadly Blessing surge en 1985. En 1988 lanzan un álbum de nombre Ascend from the Cauldron. Y este es realmente su álbum debut y su único álbum de larga duración. En el 88, a finales, lanzan un h i p i que es de una edición muy limitada. Y en el 2005. Eh, lanzan una compilación que incluye todos los demos, singles, split y todo lo que ellos habían hecho.、Eh, su último split fue en el 2017. Y aunque es una banda que dice estar activa, la realidad es que no se escucha mucho y ha cambiado su alineación. Sin embargo, este álbum debut, Ascends from the Cauldron, Es simple y sencillamente una joya y un Collector Item. Así que de la banda Deadly Blessing estábamos escuchando precisamente el tema Deadly Blessing de su álbum Ascent from the Cauldron de 1988 en la espectacular voz de Ski. Ski, quien fue un extraordinario cantante. En la banda Deadly Blessing y que después simple y sencillamente desapareció del panorama. Recientemente me acabo de enterar de que ahora es el nuevo cantante de la banda Attacker. Attacker lanza、eh, en el 2021 un nuevo single y de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Pero nada,、eh, eso que teníamos era Deadly Blessing de su álbum Ascent from Cauldron del 1988, el tema Deadly Blessing. Pero vámonos, vámonos a continuar con lo que nos corresponde en la noche de hoy. Y vámonos con una banda finlandesa que me gustaba mucho. Y digo me gustaba mucho porque recientemente, pues las cosas que ha hecho, pues no son, ¿verdad? No es que e s t á n malas porque siguen siendo un tremendo bandón. Pero、eh, en realidad, pues no me han, no me han impresionado mucho.、Eh, su último álbum fue en el 2015. Y estamos hablando de la banda Stratovarius. La radio online del rock se llama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 También durante la semana, este programa será retransmitido a través de un sinnúmero de emisoras hermanas que estarán dándose a la tarea de reproducir nuestro programa d e diferentes días, diferentes horas, desde diferentes emisoras, predicando la palabra del metal pesado durante toda la semana. Así que un saludo a todas las personas que nos estén i n t e r a n d o Escuchando en la retransmisión durante la semana. Si usted quiere saber cuáles son las emisoras,、eh, qué día, a qué hora y desde qué dirección van a estar transmitiendo, entre a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com. Ahí busca Radio Show y tenemos posteada toda la información de cuáles son las emisoras, desde qué país, qué día y qué hora se va a estar retransmitiendo. Para que usted nos pueda sintonizar durante la semana sin ningún tipo de excusa. Así que gracias a todas estas emisoras que siempre nos han estado apoyando y a la gente que nos、eh, sintoniza durante la semana. Bien, mi gente,、eh, eso que estábamos escuchando en nuestro despegue de la noche, pues como le dije, era la banda estadounidense Deadly Blessing. De su álbum debut y su álbum, el único álbum que habían lanzado de larga duración, Ascent from the Cauldron, del 1988, estábamos escuchando el tema Deadly Blessing. Después nos fuimos con una banda finlandesa que en su momento fue una de mis bandas favoritas. Eh, era un bandón, su alineación era simplemente espectacular y su música era es, increíblemente buena. Estamos hablando de la gente de Stratovarius. Y no quiero que, ¿verdad? que me malinterpreten, no estoy diciendo que Stratovarius no está haciendo buena música actualmente, pero en el 1997 lanzaron un álbum de nombre Vision y creo que ese era el momento peak. De s t r a t o s v a r i o s en、eh, nada más y nada menos que con Tommy Tolkien en la guitarra y con Timo Cotipelto en la voz. Y el tema que estábamos escuchando, pues fue uno de los temas más populares de ese álbum de nombre Black Diamond. Entonces, s t r a t o s v a r i o s siempre ha sido una gran banda,、eh, q u e me he desatendido un poco de ella en los últimos años. Pero siempre ha sido una banda que ha estado en la mirilla. Bien, después de Stratus Varios nos fuimos con una banda que、eh, me encantaba. Simple y sencillamente me fascinaba. En mi opinión personal, y sé que mucha gente va a diferir de mí, yo la considero que ha sido la mejor banda de symphonic metal que ha habido hasta el día de hoy. Y esta banda llevaba por nombre After Forever. After Forever es una banda、eh, de Netherlands, de los Países Bajos, y liderada por、eh, Flor o Janssen, actual cantante de Nightwish, y que también, pues, una vez se rompe After Forever, pues,、eh, intentó un proyecto de nombre Revamp. Pero hoy día Flor Jensen pues, se ha hecho muy popular por ser la nueva cantante, o la, recién, la última cantante, porque ya lleva varios años con Nightwish. Y pues todo el mundo ya sabe el grado de voz que tiene esta,、eh, esta joven.、Eh, After Forever graba en el 2004 un álbum concepto que lleva por nombre Invisible Circle. De ese álbum Invisible Circle estábamos escuchando el tema Beautiful Emptiness. Un álbum espectacular con una historia muy profunda, muy relacionada a lo que es el maltrato psicológico de los menores en las relaciones que son、eh, tormentosas. Entonces, este álbum es buenísimo, es uno de mis álbumes favoritos de After Forever. Que, como les dije, siempre lo he considerado la mejor banda de symphonic metal que ha existido hasta el día de hoy, con el respeto que le tengo a Nightwish, con el respeto que le tengo a Epica, que es una de mis favoritas, a Wit in Temptation. Pero、eh, el tipo de música que hacía After Forever, además de ser symphonic, era una, era una música mucho más progresiva, mucho más cruda. Y la voz de Flor Jansen era simple y sencillamente espectacular. Tuve la oportunidad de poder ver a After Forever en el 2017, precisamente el último año de, ¿verdad? de existencia de esta banda. Y en vivo, simple y sencillamente,、eh, es increíblemente buena. Así que eso era lo que teníamos en esta intervención. Pero vámonos, vámonos con algo clásico. Vámonos con algo clasicón y oscuro, como a mí me gusta. Esto usted lo conoce, esto es algo de lo que surge en el 1992 con una de las bandas más importantes del heavy metal en la historia, con uno de sus grandes cantantes que fueron parte de su alineación y con uno de los discos más trascendentales de esa alineación. Vamos a ver si usted sabe de quién estamos hablando. Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Transmitimos por internet directamente desde la Ciudad de México. Metal corrosivo, 8 años. Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Metal cursivo en todas partes. Ajá, mi gente. Bienvenidos de nuevo. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. l e saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos de regreso en Heavy Metal Mansion Metal PR.com. Como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. y transmitiendo simultáneamente por avanzadametálica.net y hondrock.com bien mi gente recuerde que tenemos nuestra página oficial de heavy metal bunker entertainment simplemente entre a heavy metal bunker.com y ahí podrá navegar y podrá ponerse al tanto de todos los proyectos que estamos haciendo Eh, esto incluye nuestros programas de radio, tanto Heavy Metal Bunker Radio Show, que realizamos todos los domingos a las 7 de la noche a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, pero también nuestro programa Easy Loud, que hacemos todos los jueves a las 9 de la noche a través de Easy Rack, y、eh, todos los jueves a las 9 de la noche tenemos Easy Loud. La esquinita distorsionada del metal pesado en AZ Rack Radio.com. También、eh, tenemos nuestro Heavy Metal Bunker Review. que Esta pasada semana volvimos a publicar una cápsula de reseña. En esta ocasión estuvimos haciendo una reseña del más reciente álbum de la banda alemana Accept, su álbum To Mean to Die. Simplemente entren en YouTube y búsquenos Paul Heavy Metal Bunker Review, y ahí va a encontrar todas nuestras、eh, publicaciones, incluyendo nuestra más reciente publicación de la reseña del disco de a d s e p s También en nuestra página va a encontrar lo que es nuestro último proyecto, que es el Dark Neruda Podcast, que se transmite a través de Spotify. Ya tenemos nuestro primer、eh, capítulo. Y、eh, entre para que escuche la entrevista, la información y la música que tenemos para ustedes ahí.、Eh, dele follow para que cada vez que hagamos una publicación usted sea notificado y pueda disfrutar de ella. Así que en nuestra página Heavy Metal Bunker.com usted va a encontrar toda la información que usted necesita de todos nuestros proyectos y de las emisoras. Que nos apoyan y que、eh, nos respaldan durante la semana con nuestras publicaciones. o ¿okay? k Así que, habiendo dicho esto, vamos a hablar entonces de nuestra última intervención que se hizo con nada más y nada menos que con la banda Black Sabbath. Black Sabbath en 1992 lanza al mercado su álbum The Humanizer. Este álbum, The Humanizer, representaba el regreso de Ronnie James Dio a Black Sabbath después de haber grabado、eh, dos álbumes inéditos y un álbum live y de haber abandonado Black Sabbath. Ronnie James Dio hace、eh, un corto regreso y lanzan en 1992 este álbum que es simple y sencillamente espectacular. De The Humanizer estábamos escuchando el tema After All the Dead. Uno de mis temas favoritos. Tema oscuro, profundo y pesado, como me gustan a mí.、Eh, de esa era de Ronnie James Dio en Black Sabbath. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era Judas Priest. Judas Priest en el 2018 lanza、eh, lo que ha sido hasta ahora su último LP. Firepower. Firepower es un disco increíblemente bueno. Después de un periodo donde pues, los discos de Judas Priest pues, estaban ahí, como que sí, pero no. Este Firepower es simple y sencillamente espectacular. Y estábamos escuchando un tema que me gusta bastante, no solamente por su sonido, su música, pero la letra de este tema me gusta mucho. Y estábamos escuchando el tema. children of the sun。Rob Halford con todo su potencial y con Judas Priest a todo fuete. Así que ahí teníamos algo c l á s i c o en esta intervención. Bien. Vámonos ahora. Vámonos ahora un poquito medio progresivo y vámonos con una banda chilena. Esta banda chilena surge en el 2003 pero no es hasta el 2017 que lanzan Su、eh, primer y único álbum de larga duración, pero es una banda simple y sencillamente increíblemente buena. Estamos hablando de la banda Astrax Symphony. Astrax Symphony、eh, son de、eh, San Antonio, Valparaíso, Chile. Y en el 2017 lanzan un álbum que lleva por nombre Out of the Ashes in the Light. Un disco muy, muy bueno.、Eh, Abstract Symphony se pasea un poco entre el Power Metal y el Progressive Metal, pero en el 2020 lanzan un single. Pero lo peculiar de este single es que Abstract Symphony incluye como cantante de este tema a nada más y nada menos que a Mark Balls. Mark Balls, ese mismo, el cantante de Ring of Fire y el que ha hecho varias colaboraciones con i n b a y Malstin, siendo el cantante principal del álbum Trilogy. Así que Mark Balls、eh, hizo esta colaboración con Astra b c t Symphony, que dicho sea de paso, es lo último que Astra b c t Symphony ha lanzado al mercado. Así que vámonos. Vámonos con a s t r a k Symphony y su tema The Hidden Empire del 2020 en la voz de Mr. Mark Balls.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 Para esa gente que nos acaba de sintonizar, muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos, aunque sea un poquito tarde. Alguna gente escribiéndonos en el WhatsApp y otros en el Messenger. Un saludo a toda esa gente. Recuerde que si usted quiere entrar a nuestro chat en vivo de Heavy Metal Mansion, simplemente tiene que entrar a metalpr.com, diagonal en vivo. Y ahí aparece una cajita, ponga su nickname y automáticamente podrá entrar a formar parte del chat en la plataforma de Heavy Metal Mansion para que comparta con los、eh, muchachos que están allí、eh, comentando. Y esperemos que esté funcionando bien el chat porque la semana pasada le dio un tantrum y no había forma de poder entrar. Y pues simple y sencillamente、pues、no se pudo compartir dentro del chat. Pero Esperemos que esta semana no nos dé problema el servidor, ok. Bien, mi gente, esto que estábamos escuchando, pues era la banda chilena Abstract Symphony. Y, y en el 2020, Abstract Symphony lanzan un single、eh, e incluyen en colaboración a su、eh, lo que sería el cantante de este tema, Mark b a l l e s Cuando este single salió, pues yo me pregunté si Mark Bowles iba a formar parte de la banda, pero todo parece indicar que meramente fue una colaboración, ya que cuando buscamos、eh, el line-up de Abstract Symphony, pues Mark Bowles no aparece como su cantante, simplemente como el cantante de este single, que es lo último que ha lanzado Abstract Symphony y fue en el 2020. Un tema que me parece excelente. Y me parece que la voz de Mark Ball sigue siendo espectacular. Así que ahí teníamos a Abstract Symphony. Lo próximo que estábamos escuchando, pues, era、eh, la banda Racer X. Racer X en el 1999 lanzan un álbum de nombre Technical Difficulties. Eh, me parece que es un álbum increíblemente bueno y con una alineación simple y sencillamente sin p r e c e d e n t e Miren, Paul Gilbert en la guitarra, Jeff Martin en la voz, Scott Travis en la batería y John Alderete en el bajo.、Pues、no se puede pedir, era simple y sencillamente un abuso lo que tenía r a z e r X en ese momento. d e s、pues、p u é s de este álbum Technical Difficulties de 1999 estábamos escuchando el tema Snake Bite. Un tema buenísimo、eh, que me parece、eh, representativo de lo que fue este álbum que para mí es uno de los mejores álbumes de r a z o r X, claro. Los álbumes,、eh, los primeros discos, pues son intocables. Pero difficult,、eh, Technical Difficulty es un extraordinario disco. Bien, vámonos entonces con algo argentino. Vámonos para allá, para Argentina, para el Conosur. Y nos vamos a ir con una chica que simple y sencillamente destruye las guitarras. Y que en el, 19, en el 2009 lanza un álbum de nombre The Light Side. Y en este álbum tiene muchas colaboraciones. Y uno de los colaboradores que cantó un tema con ella es el cantante de Rata Blanca, Adrián v a l i d a l Estamos hablando de nada más y nada menos que de la guitarrista argentina, Karina Alfi. e せの Escuchando t á s s e Radio Enigma desde Santiago de Chile para el mundo. The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s e s Yes, people, we're back. We're back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Gracias a todos los que nos han sintonizado en la noche de hoy. La estamos pasando súper bien. Eh, así que gracias a todos y a todas.、Eh, no se olviden que todos los jueves a las 9 de la noche, este servidor Dark Nerudas también está con ustedes, pero a través de a z r o c k r a d i o c o m con el programa AZ Loud: 60 minutos de puro hard rock y heavy metal para que vayan e j o y a n d o y comenzando el fin de semana. ok? Así que los espero a todos por allá también. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que la guitarrista argentina Karina Alfi. e Karina Alfi en el 2009 lanza un álbum de nombre The Light Side, donde tiene varios、eh, colaboradores. Y uno de los grandes colaboradores de este álbum, pues lo, sé, lo fue Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, quien interpreta el tema Puede Ser, que era lo que estábamos escuchando. De este álbum. Así que ahí teníamos a Karina Alfi con a d r i á n Barilari. El tema puede ser del álbum The Light Side del 2009. Y después nos fuimos para la Madre Patria, España. Y allá nos fuimos con nada más y nada menos que con la banda Opera Magna. Opera Magna en el 2019 lanza un álbum de nombre Del Amor y Otros Demonios. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Por un corazón de piedra. La ópera magna es una extraordinaria banda que se nos pasea por ahí por lo que es el, el power y el symphonic metal,、eh, pero suenan súper, súper bien. Así que、eh, eso era lo que teníamos en esta intervención. Bien. Eh, quiero compartir con ustedes ahora un tema que lo había puesto en el programa a c Loud、eh, hace dos jueves atrás, que dicho sea de paso, el pasado jueves tuvimos que repetir el del anterior, porque debido a la tormenta y al problema de energía eléctrica acá en Texas, era simple y sencillamente imposible poder transmitir. Así que los muchachos de allá de、eh, AC Rack, pues simple y sencillamente repitieron el programa anterior para que lo pudiesen disfrutar.、Eh, así que、eh, había puesto un tema y había compartido en aquel momento un tema que descubrí, que no sabía que existía, y era haciendo un poco de research en la música, descubrí que、eh, la casa disquera Radpad Records, En el 2019 habían celebrado su 15 aniversario y, como parte de ese aniversario, habían lanzado un álbum llamado Deep Cut and Rarities. De ese disco, Deep Cut and Rarities, pues no era otra cosa que diferentes artistas de diferentes bandas、eh, interpretando covers de otras bandas de su predilección. Y allí descubro que el actual cantante de Queen's r i g e、eh, La Torre, había participado de ese álbum y en ese álbum estaba interpretando el tema Barracuda de la banda h e a r t A mí me impresionó mucho porque todo el mundo sabe que h e a r t pues, primero son voces femeninas y segundo, no cualquier voz c femenina, son unas voces femeninas magistrales. Entonces Todd LaTorre se estaba interpretando uno de sus grandes éxitos, Barracuda, y a mí me pareció espectacular la interpretación de Todd LaTorre. Y quise compartirlo aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show con ustedes. Así que vamos a escuchar a Todd LaTorre de 2019 del álbum Deep Cut n Rarities, Barracuda. Oh Lord, Still you fight for the cause is lost Hail the man and dog Master of this earth Orlord、oh、The wing of pride, oh no d e a t b Fables of salvation Are the stories of the past Electronic prophets, souls of gorgeous virgins in the sky In dead giants, c a m n o n b a l l s They're w i l l i n clever, doesn't m a t h e r s w e a m y other toys, then i s b e e t h a clever to the light bastard. Comedy, the tendency, t o c i r c u m v e n t p r e s l l y g o o the c o n s c i e n c e of the m a t h e s s Now l e s s l y t h e r e y o l r model. Call it right, trilling wrong. Answer to the top, w i n n i n the e n d Secretly, possibly. Testimony proving to banana with Overlord the male.、Oh, Castle Nate! Rock con Hound Rock. Música, programas, entrevistas y más. Visita HoundRock.com. HoundRock .com. Hound Rock Radio es para ti. All right, por aquí es que, es. Aquí es que estamos Aquí que es e s en Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos de regreso. Y le s a l u d a su amigo Dark Nerudas en otra noche de puro metal pesado en Heavy Metal Bunker Radio Show. A través de metalpr.com, eso que estábamos escuchando, pues era un tema、eh, interpretado por el actual cantante de、eh, Queen's r t c h e Todd La Torre. y Este tema está incluido en el álbum Deep Cotton Rarities, que no es otra cosa que un álbum que lanzó el sello disquero Rad Pack Record en el 2019 como parte de su 15 aniversario. Eh, en ese álbum hay varios artistas、eh, haciendo covers de interpretaciones, ¿verdad? Y、eh, pues me pareció muy, muy interesante la manera en c o m o la torre acomoda y interpreta este tema, que es un temazo de la banda h e a r t y él lo interpreta simple y sencillamente magistral. Así que ahí teníamos Barracuda de h e a r t interpretada por、Dot、la torre lo próximo que estábamos escuchando pues era nada más y nada menos que la banda canadiense i n f e r n a l m a j e s t y i n f e r n a l m a j e s t y es una banda que surge en 1986、eh, en el 1987 lanzan su álbum debut bajo el nombre de non show a defi De ese álbum, n o n s h o l l d i f y estábamos escuchando el tema o v e r l o a d Un temazo de un extraordinario álbum de una muy, muy buena banda. Que aunque no es una banda que se ha estado escuchando mucho por ahí por la palestra, pues sigue en activo. Y tan cerca como en el 2017, lanzaron su más reciente álbum de nombre No God. Y estuve viendo que en el roster del de próximo Keeping True Festival,、eh, que se va a llevar a cabo en el 2022, pues está Infernal Majesty dentro de ese line-up que se estará dando ese fin de semana. Así que ahí teníamos a Infernal Majesty de su álbum u n s h o l l d Defy del 1987, el tema Overlord. Bien, vámonos entonces con otro tema. Y, y cuando comencé el programa, estuvimos hablando de la banda、eh, Deadly Blessing,、eh, que fue con lo que abrimos nuestro, nuestro despegue de la noche. Y Deadly Blessing, pues les había dicho que solamente ha lanzado un álbum de larga duración, que fue en 1988, en la voz espectacular de Ski. p u、pues, Es que simple y sencillamente aparece ahora como el nuevo cantante de la banda estadounidense Attacker, así como lo escuchan.、Eh, buscando un poco de información,、eh, veo que Attacker, ahora tan reciente como en el mes de febrero, lanzan un single que se llama Spiritual Warfare y. Eh, a quien anuncian como el cantante de este single, pues es precisamente ASCII, ex cantante de Deadly Blessing. Así que vamos a compartir con ustedes este single: esto es Attacker y su nuevo single, Spiritual Warfare.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 Heavy Metal Manchester. Yes, people, aquí estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. No se olviden de entrar a nuestro canal de YouTube Heavy Metal Bunker Review, que ya hicimos nuestra más reciente、eh, reseña sobre el álbum de Accept to Mean to Die. Entre, dale follow, suscríbase, dele a la campanita para que usted pueda. Eh, recibir las notificaciones cada vez que hagamos alguna publicación, ok. Bien, eso que estábamos escuchando, pues era、eh, la banda Attacker. Attacker en el 2021, tan reciente como hace varias semanas, lanza un nuevo single、eh, de nombre Spiritual Warfare. Y lo interesante de este tema es que el nuevo cantante que está al frente de este tema es nada más y nada menos. El ex cantante de Deadly Blessing, Skin.、Uh, su voz no está exactamente al nivel que estaba en Deadly Blessing, porque de eso v a varias décadas. Sin embargo,、eh, para mí se escucha súper, súper bien. Así que vamos a ver si él se mantiene al frente de Attacker o si meramente es una colaboración para este single. Eso lo vamos a estar. Eh, sabiendo, pues、eh, con el tiempo y depende de lo que comunique la banda a t a c k e r Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que a la banda de Portugal Midnight Priest. Midnight Priest, una de las grandes bandas de lo que se considera como el New Wave of Traditional Heavy Metal. Banda de la nueva generación que está tocando heavy metal tradicional de alta calidad. Midnight Priest es una banda que surge en el 2008 y no es hasta el 2011 que lanzan su primer álbum bajo el nombre de Midnight Priest. y En el 2014 lanzan un álbum de nombre Midnight Steel. En el 2019 lanzan lo que ha sido su más reciente álbum, Aggressive Hunting. De ese álbum Aggressive Hunting, que me parece un álbum espectacularmente bueno, estábamos escuchando el tema Black Leather. Así que ahí teníamos a la banda de Portugal, Midnight Priest. Bien, vámonos con un poco de fuete, vámonos con un poco de candela de esa que le gusta a s t r a t o y que le gusta a estos mochero. Así que vámonos con f u e t e Una banda alemana que a mí me gusta bastante y que en el 2019 lanzaron lo que en aquel momento consideré uno de los mejores álbumes del 2019. Estamos hablando de la banda alemana Exhumer, de su álbum Hostile Defiance. Esto es precisamente Hostile Defiance. p e s AC d o lo e n u aquí, e n t r a AC s Loud. Con Dark Neruda. Desde Spring, Texas. Todos los jueves a las 9 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. A través de AC Rock. Y de la nueva la generación. Noticias, comentarios, reseñas. m e r c a d en español. Todos los jueves a las 9 de la noche. Por AC Rock Radio. Por aquí es la cosa, por aquí es la cosa en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que la banda Exhumer. Exhumer en el 2019、eh, lanza lo que es su más reciente álbum de nombre Austin Defiance, que a mí me parece que es un extraordinario álbum. Pues De ese tema estábamos escuchando precisamente el tema h o s t i l Defiance, y lo próximo que estábamos escuchando, pues es la banda californiana Forbidden. Forbidden en el 2010 lanzan lo que ha sido su último disco de nombre Omega Wave, y de ese álbum estábamos escuchando el tema Forsaken at the Gates. Me parece un muy, muy buen álbum. Fue el último álbum en estos momentos. Forbidden está en un on-home. No sabemos si、eh, se van a volver a reunir、eh, o si simple y sencillamente pues, Forbidden llegó hasta aquí. Eso lo sabremos con el tiempo. Pero estábamos disfrutando de lo que era su último álbum del 2010. Omega Wave, el tema For s a k e n at the Gate. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Ya mis 120 minutos concedidos por Heavy Metal Mansion se me están agotando. Pero no se preocupen porque la próxima semana, el próximo domingo, estaremos de regreso nuevamente aquí en Heavy Metal Mansion MetalPR.com con 120 nuevos minutos de puro metal pesado, del pesado de verdad. Así que. A la semana que viene los espero a todos en esa cita que tenemos semanal y a todos los que van a、eh, sintonizar durante la semana el programa a través de nuestras hermanas emisoras en Latinoamérica y España. Pues les envío un saludo caluroso, aunque hace un poco de frío acá. Bien,、eh, recuerde que todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, Este servidor Dark Nerudas está en AC Loud. 60 minutos de puro hard rock y heavy metal en una de las emisoras más importantes del rock en Puerto Rico, AC Rock, a través de ACRockRadio.com. Así que otra cita que tenemos el jueves para ir comenzando el fin de semana con mucha distorsión. Bueno, mi gente, yo los dejo.、Eh, cuídese n mucho.